Hoy nos sentamos acá en, en la casa de CTA. Estamos reunidos la comisión de Cuido Viedma eh, para anunciar bueno las elecciones que se vienen próximamente eh, como agrupación, representando a los trabajadores, a los cuidadores domiciliarios, acompañantes terapéuticos y a los enfermeros que también se dedican a esta labor. Gracias. Eh, La intención que tenemos hoy es la de dar a conocer que hay un empadronamiento también para los trabajadores para que puedan participar de estas votaciones, eh, que es importante es importante porque nos legitima, nos legitima como trabajadores. <coughs> eh, y bueno, lo que buscamos es dar una estructura más fuerte también a lo que es la agrupación que viene ya hace un año trabajando eh, en defensa de los derechos que no son reconocidos de los trabajadores cuidadores domiciliarios y acompañantes terapéuticos. Así que, bueno, eh, por ahí es eh, dar a conocer eh, la comisión directiva que se formó a través de votación de la agrupación, eh, Secretaria General Ana María Aro, Secretaria en Organización Graciela Belizán y Yamila Contreras, Gremi Secretario Gremial Antonio López, Secretario en Formación Silvana Ruizzo, María Lagos, Secretaria en Finanzas, Brenda Cáceres, Olga Morales. Secretaria de Género, Mardones Nancy, Mirta Cerbero, Nicolás Monsalve. Secretario en Comunicación, Alicia Hoffman. Vocales, Cecilia Abid, Yamila Sepúlveda, Miriam Morales, Beatriz Pravil y Luciano Antenao. De esta forma es que damos reafirmación a, a esta conducción, eh... Y esperamos que los compañeros se puedan seguir empadronando. La fecha de empadronamiento va a ser hasta el 31 de este mes. Y eh, eh, la fecha de votación va a ser el día 20 del próximo mes, el 20 de abril. Acá, en esta casa, vamos a reunirnos de las 8 de la mañana a las 18 horas. Los compañeros pueden pasar a votar. El requisito es estar en el padrón eh, y traer el documento a la hora de votar para poder votar. Eh, ...darle legitimidad a esta comisión también. ¿Cómo es el empadronamiento? O sea, ¿Qué requisitos hay que cumplir para poder empadronarse? Eh, estamos empadronando a todos los compañeros que trabajan como cuidadores... ...como domiciliarios y como enfermeros que se dedican a, a cuidar personas. Eh, en realidad estamos afiliando a los cuidadores que son formales e informales... ...a los que tienen una matrícula pero a los que no también... Uh -huh porque son parte de esta labor y lo que buscamos es que la agrupación crezca también eh, y que se haga visible eh, en algún momento la sindicalización es lo que nosotros para donde nosotros marchamos eh, pero bueno este es un gran primer paso como agrupación de poder eh, formar esta comisión que, que represente a los trabajadores actualmente cuántos son los embarados y hasta ahora tenemos 200 empadronados sabemos que hay muchos más que faltan eh, pero va creciendo la agrupación y eso nos da fuerza también para seguir trabajando en esto ¿Qué le decimos a que por ahí tienen dudas? Y ¿Cuál es la importancia de formar parte de la agrupación y de estimar con el voto el 20 de abril a la construcción? Y para, eh, para ellos y para los que ya están trabajando eh, cuando esta agrupación se formó eh, recordemos que Eh, lo que nos unió como trabajadores es eh, la situación precaria en la que estamos trabajando. Entonces, recordarle a los compañeros el trabajo que se viene haciendo, que hace un año y cinco meses estábamos cobrando eh, 80 pesos la hora. Hoy eh, se ha aumentado, seguimos trabajando por un nuevo aumento, seguimos reuniéndonos, también estamos gestionando cursos Eh, nos reunimos con gente de Desarrollo Social, con gente del IPAP, eh, estamos en contacto con la gente de Secretaría de Adultos Mayores, eh, Desarrollo Social Provincial eh, y Nacional también. Entonces lo que buscamos es también que se abran capacitaciones nuevas para todos los trabajadores que aún no tienen una certificación eh, o que están como acompañantes terapéuticos y quieren dedicarse al cuidado domiciliario Lo que buscamos es que se eh, tener el alcance a todos los trabajadores, no solo a los que tienen una matrícula, sino sobre todo ver a los que no tienen una matrícula y que eso también los imposibilita a trabajar.